Dicen que por las noches nomás se le iba en puro llorar Dicen que no dormía, nomás se le iba en puro tomar puran que el mismo cielo se estremecía al oír su llanto Cómo sufrió por ella, que hasta en su muerte la fue llamando. ¿Cómo?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 que hasta en su muerte la voy llamando